Buenos días a la audiencia de Farco. Mi nombre es Denis b i l s k y Estoy en Marruecos, en la ciudad de Marrakech, cubriendo la reunión anual del FMI o o n d o n e t a r o Internacional y del Banco Mundial. La reunión comenzó ayer, 9 de octubre, y dura hasta el 15 de octubre. Durante esta semana va a haber diferentes representantes de las finanzas mundiales. Van a participar alrededor de 14.000 personas de 189 países para tratar temáticas en torno a la economía global, el desarrollo internacional, el sistema financiero mundial. Paralelamente a esta reunión, se está organizando hace meses una contracumbre organizada por los movimientos sociales e u r o p e s Del mundo, especialmente de África y los países árabes, van a participar de esta contracumbre que comienza el 12 de octubre, fecha elegida por ser el Día de la Resistencia Indígena, y termina también el 15 de octubre. Se eligió esta fecha en conmemoración al asesinato del señor t h o m a s Sankara, presidente de Burkina Faso, asesinado por oponerse al FMI en 1987. Va a haber más de 70 organizaciones, más de 100 delegados de diferentes países de África y de la región árabe que van a estar presentando una agenda opuesta a la agenda que maneja el FMI. o o n d o n e t a r o Internacional. En Argentina también hay actividades. El día de hoy, a las 14 horas, se hace una jornada mundial de acción frente a las oficinas del FMI en Capital Federal, la capital de Argentina, en la Plaza Libertad. Cuya dirección es Paraguay 1178. Informó para Farco Denis Vilsky de Radio Panamericana y Radio Estación Sur.